...con los fotoperiodistas. A ellos les están aplicando... ...ese terrorismo de Estado en democracia. Bien. Parece que estamos ante una nueva estrella... ...en el firmamento político paraguayo. ¿Será? ¿O es una hábil montaje del sistema... ...para otra venta de gato por liebre? Veremos en el tiempo tener buena administración de una intendencia tan importante como lo es Ciudad del Este tiene su importancia teniendo en cuenta la deslucidísima actuación del canino DHC en Asunción, al cual ahora lo quieren encancillar como que está mentalmente desequilibrado. Eso es lógico, no es una novedad, pero creo que lo que tiene es, más que enfermedad mental, ...es enfermedad moral... ...es una enfermedad muy extendida... ...en el partido clorado... ...desde 1954 a la fecha... ...pero que ahora ha tomado tintes dantescos... ...más que enfermedad, ya es epidemia... ...porque no solo que roban del erario público... ...hecho endémico ya... ...y no solo de los clorados... ...no tiene colores se manifiestan más en el partido que con fraudes reiterados y el en la harina de mesa, no de consumo alimentario, que se utiliza con gran frecuencia en todos los ámbitos. Y eso trae conflictos, vaya si los trae. Pero también se ha confirmado que... Cuando van a los desalojos, más de uno está durito, con lo cual el problema sea agiganta exponencialmente, porque las implicancias son de consideración nacional, regional y mundial. Y si no miremos a Macron, el napoleoncito francés, la esposa lo tuvo que llamar al orden para que se despertara. Un buen cachetazo lo volvió a la realidad del momento o lo que dicen las malas lenguas, no le dejó ni una línea para ella. En fin, así también vemos como el mal ejemplo cunde. En la OTAN Europea están tan acelerados que no razonan con criterio, igual no más que por esto en Andurriales. Ahora, como la guerra que le hace la OTAN a Rusia por medio de Ucrania le va tan mal, tanto que Estados Unidos, que promovió y dirigió el golpe de Estado, que los puso a los nazis ucranianos en el poder, con el payaso Zelensky en la punta del palo, se quiere borrar y que ahora se hagan cargo de todos los europeos, los hipayos, los nuevos conejillos de India, para ver hasta dónde puede ir Rusia. La guerra, los rusos... Ya la ganaron. Los europeos ya la tienen perdida y recontra perdida del año pasado. Hagan lo que hagan. La superioridad rusa es innegable. Por eso están tratando, con la conducción de Inglaterra como siempre, que se hagan varios frentes para distraer a Rusia sin tener en cuenta que los mismos soldados, las mismas armas y los mismos efectivos, los rusos los estrenan los han integrado en los puntos de posible enfrentamiento. Es decir, en cada zona tienen un ejército equ equilibrada está equitativo a, a las posibilidades. Así las cosas, vemos como ese occidental, ese occidente occidental y cretino permite a los criminales israelitas que sigan asesinando impunemente a las mujeres y niñeces palestinas. Ya van más de 53.000 personas, de las cuales el 70 y pico por ciento son niñeces y mujeres. Un genocidio en toda la regla y por primera vez televisado. Es decir, en vivo. Y aún en contra de sus propios intereses, permiten que ese núcleo de europeos, nido de criminales sionistas, sigan adelante con la apropiación del territorio palestino y destruyan al mismo tiempo la idea de una tierra a dos estados. Palestina y Sahara Occidental son, además de la barbarie colonial de dividir en cuatro o cinco países al Kurdistán, abriendo enfrentamientos prácticamente étnicos en una zona donde la cooperación tuvo una amplia aceptación. Por otra parte, la Unión Africana está por medio de la mayoría de sus miembros solidarios con los zahauríes y los palestinos, lo que pone a Europa racista, criminal, segregacionista, ante una situación insostenible porque borra con el codo lo que escribió con la mano y que sus sociedades, que se están dando cuenta de que su apoyo a los Estados Unidos de América lo ha puesto en esta situación límite de sometimiento y creciente descomposición social, empobrecimiento y violencias. Lo que ya, según la historia, en los años 30, los llevó al fascismo, al nazismo, Ahí los están embretando para llevarlos de nuevo. Y que quienes empezaron el conflicto volaron los gasoductos que les abastecía desde Rusia con precios subsidiados o de muy bajo costo, ahora ya no están. Y los Estados Unidos, que se comprometieron a cubrir la brecha, no tienen los porcentajes necesario para cubrirlos. Es decir, están peor. ...en todo sentido... ...y Estados Unidos les tira... ...el carbón encendido a ellos... ...todo esto... ...más el apoyo a los sionistas nazis... ...que asesinan impunemente en Palestina... ...y esos mismos racistas... ...quieren hacer grandes negocios con Latinoamérica... ...donde los indios seguimos siendo nosotros... ...pero todos nosotros... ...no solo los indígenas... ...y donde nuestras propiedades lo vemos con toda crudecia, crudeza todos los días en nuestro país o en la Argentina o en Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, ahora en menor medida en Colombia y en el Brasil, o las nuevas orientaciones de la doctrina Monroe para volver a controlar Panamá y volver atrás con todos los cambios positivos en las Américas. Vemos con preocupación que la Argentina es ahora la banderada del cipayismo en el continente y que los vendepatrias tengan ese apoyo tan decidido. Además de la deriva autoritaria que se va dando con una escalada de violencia cada vez mayor contra todo lo que fue orgullo en la región. La libertad de expresión, la educación y cultura y la salud pública. Y algo impensable pero que el deseo de agradar a los verdugos de los pueblos lo han pedido. Los grandes monopolios no quieren al tren, no quieren rutas nacionales en manos del Estado, no quieren nada que deba ser del Estado y que puedan ser aprovechadas luego de hechas por ese mismo Estado y de allí que los trabajadores viales se encuentran en una situación límite. El Estado argentino, los ha de financiado para luego plantear que todo sea por cuerda privada, que guarda una perlita. Ellos la hacen, la paga el Estado, lo cobran ellos y el Estado Nacional paga su reparación. Mientras tanto usted, este, que tiene un coche, un camión, que ha viajado por las rutas nacionales y las encuentra en estado deplorable, es porque la entidad nacional no les puede poner en movimiento por falta de fondos. Cuando ustedes pagan un litro de nafta, diésel, gas o lo que vuelo, o, o lo que fuere, hay un porcentaje para mantener las rutas. Pues no, no van a ese rubro tan importante. Vaya a saber a dónde los redirigen desde China el ministerio de economía así que a usted que anda en un vehículo en, en un vehículo lo están estafando el estado actual lo está estafando y ya que estamos veamos con una voz autorizada la ex ministra y exdiputada y ex secretaria general del gremio de las laszapatas la señora elicia Castro los que están haciendo en el sur patagónico los liberticidas vendepatas 2.000 efectivos británicos en nuestro territorio que usan como hipótesis de conflicto la Argentina. Estamos al borde de una guerra nuclear. Es posible una guerra nuclear. En esas condiciones nosotros tenemos una base militar en nuestro territorio, a 500 kilómetros de Ushuaia, en nuestras Islas Malvinas, que tiene buques de guerra, aviones de combate, tanques, misiles, sofisticadísimos equipos de intercepción, de control de espionaje y hasta un submarino con capacidad nuclear. esa base militar tiene 2.000 efectivos británicos en nuestro territorio. que usan como hipótesis de conflicto? La Argentina. Hacen ejercicios militares, y misilísticos contra la República Argentina. Y en este momento, donde hay una reconfiguración mundial entre países que intentan defender la soberanía y la soberanía del otro, como lo intenta Rusia, como lo intenta China, como se intenta dentro de los BRICS, una un nuevo orden mundial multipolar donde no haya una hegemonía de los, los Estados Unidos, nosotros le estamos favoreciendo al usurpador la actividad de esa base militar que pertenece a la OTAN. En lo largo de esa base que ya existe, la, la, el intento norteamericano de abrir una base en Ushuaia, como juega, lo veo súper riesgoso, por suerte el uh, gobernador Meleya, que es, es el gobernador de, de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, recordemos que nosotros somos un país bicontinental, no lo recibió. Habría que ver si podrían hacerlo sin la anuencia del de gobierno local, porque además Malvinas es puerta de entrada a la Antártida y en un momento de falta de agua de falta de materiales primarios, recién ahora se empieza a hablar de tierras raras, nosotros hace rato que hablamos de eso, sobre todo con Mario Golpe del cesin del Centro de Excombatientes, es un estudioso de lo que ahora todo el mundo conoce, pero hace años se está hablando de los nódulos polimetálicos que hay en el mar argentino, ya están patentados por numerosas fábricas de medicamentos y de cosméticos del mundo entero, pero la Argentina no está haciendo nada sobre eso. Mire que es lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi Un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra cunando el maíz Un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra cunando el maíz Viera que es lindo su país paisano, los cuatro rumbos que le conocí. Si usted lo quiere como yo lo quiero, cuando lo conozca me dirá que sí. Viera qué lindo es su país paisano, los cuatro rumbos que le conocí. Viera qué lindo este país paisano, venga conmigo y no me mire así, si le han vendido una portal de afuera, mire primero lo que tiene aquí, viera que es lindo este país paisano, venga conmigo y no me mire así. Viera que lindo es su país paisano, rompa el boleto ese que tiene ahí, la tierra sufre si la abandonamos, yo que usted lo pienso y me quedo aquí. Viera qué lindo es su país paisano, rompe el boleto ese que tiene ahí. Viera qué lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi, comprendería el por qué le pido, lo que le pido cuando canto así.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 Bueno en el Perú la situación de la clase obrera y el conjunto de las capas sociales más desfavorecidas de las que también podemos al llamarlas empobrecidas, porque no es no se es pobre por decisión personal, sino que los sectores dominantes, los que vinieron con los invasores y los yalos de los mismos que se incorporaron a esa clase económica, cultural y política, que viene siendo funcional a los saqueadores del exterior y que también participan del festín le sacan a los trabajadores entre el 80 y el 95% de sus verdaderos ingresos para pagar sus vidas de lujo y derroche. Eso es la plusvalía, que es la base es la base de acumulación del capitalismo, ¿Mm? la plusvalía la diferencia entre lo que produce el trabajador y lo que le pagan. Mientras los trabajadores y sus familias viven mal, sin las mínimas comodidades, con salarios de hambre y turnos agotadores, por un lado los que viven del esfuerzo ajeno y por el otro las mayorías que viven con lo básico y así y todo los hijos de los pobres tratan de salir del pozo. Esa situación presente es es la que los trabajadores sindicalizados quieren modificar de raíz, que cada uno tenga lo que les corresponde más la capacidad y la experiencia que hacen la diferencia en los montos a cobrar y generar cada vez este más y mejores condi condiciones de vida para todos. Por eso, por ello la CGTP la Confederación General de Trabajadores del Perú y los sindicatos abogan por el blanqueo de los puestos de trabajo para que las y los trabajadores puedan gozar de todas las conquistas sociales y sindicales. ¿A quién les conviene que los trabajadores seamos informales? A nosotros, a los trabajadores, no. Al, a los que le conviene a las patronales, porque no nos pagan descansos, no pagan la ropa y el calzado de trabajo, no nos pagan la jubilación, ni el servicio médico familiar obligatorio, ni las vacaciones, ni el kit escolar que incluye guardapolvos, ni, si, ni tampoco los días... Eh, obligatorios para la mujer este en, en, en sus días este en los tres días que ellos las, eh, las compañeras tienen bien pasemos a difundir lo que nos mandaron los compañeros de ica perú de la asamblea nacional de los pueblos que se reúnen en estos días y este Vamos a leer una parte de lo que es eh, el manifiesto de construir la gran unidad política, programática, electoral y organizativa para vencer con el pueblo a gobernar. Bien, el contuberno de la coalición corrupta y mafiosa del Ejecutivo y Legislativo, continúa con la imposición del modelo neoliberal agotado y sin dar salidas. han profundizado la crisis nacional hasta llegar a niveles de decomposición y total de gobierno atravesando en la actualidad su fase casi terminal por su política este, enfocada en la supervivencia, la impunidad e impedir la vacancia presidencial. El avance impune de la ultraderecha desde dentro y fuera del Congreso es por la dispersión, fragmentación social y política, agudizado por la falta de una visión estratégica en construir la unidad del campo popular y antineoliberal. Desde el ANP debemos coadyuvar y propiciar una real alternativa de cambio democrático, que es nuestro deber de plantear un proyecto nacional de desarrollo soberano y democrático, trabajar por el bloque histórico antineoliberal e impulsar una candidatura unitaria, un frente unitario y programa unitario. La Asamblea Nacional de los Pueblos constituye es, es, ese espacio de confluencia política, social y gremial fundada en un contexto de crisis del sistema político peruano, del modelo económico y la institucionalidad neoliberal. Al mismo tiempo, pese al creciente espíritu de lucha demostrado en las movilizaciones y paros por lo realizados en los últimos años, la fragmentación y debilidad organizativa en el campo popular aún persiste por lo que Superar esta situación resulta fundamental en un sentido estratégico, pues allí se gesta el germen del poder popular que garantizará un futuro gobierno del pueblo. En tal sentido, teniendo en consideración la situación política nacional e internacional y la necesidad de encarar la lucha contra la derecha y el fascismo, se proponen los presentes criterios de unidad política, programática y e electoral del campo popular, cuyos alcances no se limitan a lo inmediato o coyuntural, sino que deben guiar la acción de la, de la Asamblea Nacional del Pueblo o de, de los Pueblos en el siguiente periodo, sea cual sea el escenario posterior al 2026». Confirmamos el firme propósito de impulsar y ayudar a construir el gran frente político y social para la refundación de la patria. El octavo encuentro nacional de los pueblos, ANP, hace un llamado democrático y patriótico a construir una alternativa política y programática unitaria y una gran alianza política, social y, ci y ciudadana, con perspectivas de gobierno por gobierno y poder que defiende y represente los sagrados intereses del país y de las mayorías del pueblo peruano en las próximas elecciones del 2026. En tal sentido, expresando voluntad y compromiso unitario, este señalamos lo siguiente. Primero, apostamos por la necesidad de un nuevo pacto social que reemplace a la mano la este, a la manoseada este eh, perdón a la manoseada constitución originada en la dictadura fuchimorista, devolviéndole el poder constituyente al pueblo, recuperando la, la democracia que se encuentra secuestrada por élites corruptas y afirmando el rol rector del Estado en el desarrollo nacional. En tal sentido, este gran Frente y o Alianza Popular debe abrir paso a un firme proceso de acumulación política, programática, organizativa y electoral, que posibilite alcanzar un gobierno de transformación y ruptura con el modelo neoliberal que coloque el bienestar del pueblo trabajador por encima de los intereses de las mafias económicas, delincuenciales y corruptas que hoy detentan el poder político y manejan el Estado. Segundo, vivimos una nueva fase de la crisis nacional estructural del país bajo un gobierno ilegítimo y, y autoritario, sin respaldo popular, pero sí con la protección del Congreso corrupto y mafioso. Este gobierno del 2% no hace más que profundizar la destrucción del Estado, fomentar la corrupción estructural y reprimir con violencia al pueblo. Bien es un poco más largo este no nos da el tiempo pero lo básico es la unidad del pueblo peruano para enfrentar las próximas elecciones y refundar la República bicentenaria. Y para poder este darle más más este una orientación vamos a unos puntos el primero dice, refundación de la República con un proyecto nacional de desarrollo integral y sostenible que le dé horizonte y una nueva constitución como su soporte político y jurídico y sólida estructura social que respalde su legitimidad y garantice su continuidad y desarrollo. 2. democracia verdadera, garantía de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, ciudadanos y laborales, participación y vigilancia ciudadana en todos los niveles del Estado y con erradicación de toda forma de discriminación, racismo, exclusión social y machismo. ¿Eh? Machismo, es muy importante tenerlo en cuenta en la Constitución. Tercero, seguridad interna y justicia, lucha frontal contra la corrupción, reforma integral de las instituciones encargadas de la seguridad, una nueva Policía Nacional, un nuevo Ejército, un nuevo Ministerio Público y Poder Judicial, cárceles seguras e impenetrables, protección efectiva de nuestras fronteras, tolerancia cero frente a la criminalidad extranjera y nacional. Cuarto, segunda reforma agraria, reordenamiento de la propiedad y el uso abusivo de tierras y el agua, por parte de las agroexportadoras del Perú, fortalecimiento y protección y apoyo real a la agricultura familiar como pilar, eh, pilar de la seguridad alimentaria nacional, implementación de una verdadera tecnificación y protección del mercado interno. 5. Industrialización sostenible del país. Implementar un modelo económico basado en el potencial nacional, centrado en el desarrollo integral del país, centrado en el desarrollo integral de las regiones, en la generación de empleo y en el bienestar del pueblo. Desarrollo científico y tecnológico para la reactivación de la industria nacional orientada a transformar Nuestra condición de país dependiente, extractivista, primario y exportador. Reforma de la gran la gran y mediana minería, respetuosa de la licencia social, el agua y el medio ambiente. Reorientación de los tributos actuales de la gran minería en beneficio directo de las comunidades adyacentes y también en beneficio de la salud, educación, cultura y deporte ordenamiento territorial, zonificación económica y ecológica y licencia social para los proyectos extractivistas, fomento de la pequeña minería responsable, certificación pública del oro. Justicia y memoria. Justicia para las víctimas de la represión durante las protestas del 07 de diciembre del 2022. Respeto a los derechos humanos y debido proceso para los encarcelados y justamente entre otros. Educación y salud pública de calidad, implementación de locales adecuados, dotación de laboratorios y bibliotecas de internet satelital 5G en todos los colegios y hospitales, creación del sistema de institutos técnicos, universidades nacionales de calidad con financiamiento público. No a la proliferación de instituciones educativas y de salud mediocres y vulgares negocios. Fortalecimiento de la investigación científica orientada al desarrollo del país. Reforma integral del sistema de seguridad social y pensiones. Eliminación del sistema privado de AFP y creación de un nuevo sistema de pensiones digno, solidario y sostenible, pleno apoyo a la lucha de nuestros trabajadores por mejores salarios y pensiones justas y dignas. Bien, este tiene muchísimos más, pero a nosotros ya no nos da el tiempo, así que este después del encuentro, que va a ser el 31 de mayo, ahora, por presentar, justicia paz y trabajo forjar la unidad para derrotar a la coalición mafia bueno es tremendo lo que está pasando en bolivia muy parecido en tiempo y espacio a lo del pueblo de panamá que tienen un gobierno reaccionario vende patria muy sumiso con los yanquis, a los cuales le ha dado loca ...para que se instalen en la zona del Darién, zona indígena y reservorio natural... ...que hace mucho tiempo los norteamericanos y las bandas de traficantes de toda la haya... ...quieren controlar. Por allí pasan las cantidades de gentes que emigran al norte. Con los 2.000 soldados de Estados Unidos lo van a ir consiguiendo... Tanto los norteamericanos, en su control militar, como las distintas bandas de traficantes. Porque ya sabemos que donde hay soldados hay prostíbulos, hay corrupción y hay tráfico de personas. Este... En Panamá, al igual que en Bolivia, la gente hace un mes que está movilizada. La diferencia que en Panamá es por un paro nacional indefinido en reclamo contra la nueva ley de seguridad social para evitar las privatizaciones como lo pide el FMI. Qué raro, ¿no? El desguace del Sistema Nacional de Salud la privatización de los servicios públicos esenciales en mano del Estado, la concesión de zonas del país a los norteamericanos y los recursos naturales no renovables. Es decir, todo lo <coughs> todos los minerales. Bien, también tiene una biodiversidad bastante grande Panamá, por lo que ya se ve que las este, las grandes lo que no hayan podido tener hasta ahora este los laboratorios medicinales lo van a tener ahora. En Bolivia también hay un gobierno de ionis, sicario de los jonis, sicario de los sionistas que busca en combinación con mercenarios enquistado en las fuerzas militares, paramilitares y policiales el secuestro y asesinato de Evo Morales para que no haya una opción popular de la crisis profunda que golpea al pueblo boliviano es decir que no haya un una opción a quien votar para salir de la crisis en este momento el pueblo boliviano está sin comida sin combustible, sin divisa para lo básico. Y el clamor de más de 3,6 millones de personas para que Lucho Arce y David Choquehuanca den un paso al costado, evitando así días de violencia y luto en el país. Porque ya sabemos que cuando hay violencia del Estado, los que pierden las vidas de los que pierden de tanto de soldados como de los trabajadores son hijos del pueblo. Es un país donde votan, creo que cerca de 6 millones y pico de personas y, y que 3,6 millones estén en la calle, en las calles, o sea, más o menos un 60% exigiendo el respeto a las a las a las este la, vaya la redundancia exigencias populares el respeto a la vida de Evo y su inscripción denegada una y otra vez o con pedido de captura o anulando la personería de las diversas organizaciones que se han presentado para que Evo ponga su nombre respeto y libertad de expresión democracia y paz elecciones ya en Bolivia. Elecciones ya no puede ser que en Bolivia haya un gobierno que haya sido elegido por el pueblo que sea que haya entrado como una este ha entrado este con la anuencia de la gente de de Evo Como una, como una este eh, como un representante del pueblo de bolivia ya que uno no lo dejaban en presentarse y ahora por ejemplo este no solo lo persiguen no solo lo han querido matar varias veces sino que ya hemos llegado han llegado a un punto donde la mujer boliviana, las madres, en el Día de las Madres Bolivianas, se vieron obligadas a salir a las calles a reclamar por la escasez de combustible y la extrema subida de precio de la canasta familiar. Es decir, no pueden ni alimentar a sus familias, tienen que hacer largas filas por horas por conseguir un litro de aceite mientras los ministros y autoridades tienen acceso privilegiado a los alimentos de la empresa este eh, nacional de distribución de alimentos. No hay trabajo, no hay democracia, no hay comida ni combustibles. Es una eh, es algo increíble que en un país que este que evo lo lo desarrolló junto junto al, al conjunto del pueblo ahora eh, no puedan ni siquiera tener no tienen ni siquiera para comer queremos emplazar conminar al Tribunal Supremo Electoral para que proceda a la inscripción inmediata de la sigla Pambol con su candidato liderado por el hermano Evo Morales de lo contrario, señores del TCE, lárguense donde puedan, donde quepan. Señores del gobierno, lárguense. Señores del Tribunal Constitucional Plurinacional, no sirven para el país. No pueden ustedes llevar un proceso electoral, una chacota como la que están haciendo, sin la participación del más de 60% de la población votante, excluyendo a su líder indígena. ¿Qué implica? ¿Qué implica? eso va a conllevar y desatar en consecuencias de una verdadera revolución en la que no vamos a ver más al gobierno, no vamos a ver a las autoridades del TCE ni del Tribunal Constitución Plurinacional. Así que el Tribunal Supremo Electoral tiene esa responsabilidad histórica o de obedecer el mandato del pueblo, pues que aquí el pueblo se va a hacer escuchar a las buenas o malas y va a configurar un nuevo escenario político, un nuevo escenario electoral. Se simples señores, para eso, nuestros hermanos de las diferentes regiones deben sumarse a esta movilización que recién empieza. Hemos dicho que es progresiva, escalonada, secuencial, así que nos nos queda muchos otros días más que seguir en la lucha hasta lograr la inscripción, y desde luego eso garantiza el triunfo en las próximas elecciones generales. Muchas gracias, hermanos. La causa trucha y armada contra la comunidad Winkul fue siempre un juicio político. La sentencia fue política. Tribunal, fiscales, abogados querellantes expresan proyectos políticos. La gremial lo dijo desde el principio. Fue una causa trucha, armada con el solo objeto de desalojar a la comunidad Winkul. En, en el 2017, el presidente Macri y la ministra Bullrich arrasaron la comunidad. Y junto al juez federal y la fiscal, asesinaron a Rafa, a Rafa Nahuel e hirieron por la espalda a Gonzalo Coña y Joana Coluán, pero no pudieron desalojar el territorio sagrado. A principios del gobierno anterior, hubo intentos serios y concretos por parte de la ministra de Seguridad, Sabina Fédric, y su equipo para evitar represión, sangre, sacrificios y pérdida de libertades. Y la gremial... Colaboró y puso el hombro a esas gestiones. Pero el propio gobierno terminó cediendo a los sectores supremacistas y tras la salida de esos funcionarios avanzó con la represión y la criminalización. En el 2022, entonces, durante el gobierno de Alberto y Cristina Fernández y Aníbal Fernández, su ministro de Seguridad, entre comillas, las tropas federales, con la cobertura del Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial de la Nación, volvieron a arrasar Winkul. Trucharon una causa con la complicidad absoluta del fuero federal en su totalidad, tanto de Valeroche como a nivel nacional. Jueces y fiscales conservadores o directamente reaccionarios y sus colegas públicas progresistas fallaron siempre igual en contra de las comunidades las cautivas fueron trasladadas encadenadas a más de 2000 kilómetros sufrieron vejaciones a su pudor y todo tipo de abusos partos en cautiverio meses y meses de prisión etcétera el gobierno anterior se la dejó picando a mi ley bulrich ...y los racistas de Bariloche, les prepararon el camino, hicieron la mayor parte del trabajo sucio. El resultado era más que cantado. Jueces fiscales y querellas con la ideología del racismo y bancando los intereses de los latifundistas... ...y las grandes empresas fueron llevando el proceso judicial a este final anunciado. Como dijimos y reiteramos... La sentencia contra los pueblos originarios se firman en los despachos judiciales, pero se redactan en otros lados. Y así llegamos a una sentencia que pintaba cantada desde el primer día. La gremial, sin embargo, no se las hizo fácil como todos pudieron ver. Se las vendimos muy cara pero era imposible... Sobre todo considerando también el contexto político e internacional. Y si algo evitó condenas de cumplimiento efectivo, como pidieron las acusaciones, fue precisamente la dureza de la resistencia que opusimos, tanto nosotros como nuestros asistidos. La contundencia y precisión de la abundante prueba, sobre todo testimonial, que todos escucharon, las pericias concretas que ofrecimos, y la garra con que enfrentamos cada planteo acusatorio. El juez probab probablemente debió haber tenido desde el principio una sentencia mucho más dura que no pudo pronunciar por todas estas razones. La sentencia fue adversa para la comunidad Huíncul y para nosotros, primero, el tribunal rechazó nuestro pedido de una imputabilidad de Betiana Coluján por ser menor al momento de los hechos. Segundo, el tribunal rechazó nuestro planteo de no in idem, o sea que entendió que no se estaba juzgando dos veces el mismo delito. Y los condenó a todos. A la machi Betiana Coluján, a Luciana Jaramillo, a Celeste Gunemil, a Romina Rosas, a Josica Bonefoy, es decir, un año y dos años, un año y dos años, a todos. A Matías Santana, a dos años y seis meses de prisión en suspenso, que unificada con una pena anterior de un año por atentado y resistencia a la autoridad, se unificó en tres años de prisión en suspenso, procediendo a su libertad. Asimismo, se condenó a todos a las siguientes medidas. Primero, pago de costa a los abogados de las crellas. Dos, trabajos comunitarios a cada uno por el tiempo de sus condenas en la mayoría de los casos. Tercero, prohibición de acercarse a los lotes de terreno de los supuestos vecinos racistas, vecinos racistas que viven en Buenos Aires, no viven ahí. Respecto del rehue, se dispuso mantener la situación actual de su conservación en el lugar y su custodia a cargo de parques nacionales. En relación con su remoción, se estableció que ello debía resolverse en otro incidente judicial que tramita en Beriloche, tal como habíamos sostenido en distintas presentaciones judiciales. En definitiva, por ahora todos seguirán en libertad hasta tanto que firme la sentencia y una eventual unificación que pueda producirse con la anterior sentencia condenatoria, que pesa contra algunas integrantes de la unidad, hoy vueltas a condenar. Condena anterior que tampoco está firme. Bien, por lo menos por ahora no tienen nada que pagar. La gremial seguirá agotando las vías recursivas. Agradecemos a los muchos y muchas que nos acompañaron y colaboraron con nosotros, a las y los testigos que se la jugaron, y a las Lacmien y Peñiz que nos brindaron siempre su confianza. Este viernes, concentración y radio abierta en la Embajada del Paraguay, las Heras 2545 en la Ciudad de Buenos Aires. Viernes 30 de mayo a las 12.30. Aparición con vida de Lichita. Justicia para las niñas. No están solas. Basta de tortura en Mingahuasú. Solidaridad con la familia Villalba. Este viernes, entonces, radio abierta frente a la Embajada del Paraguay. Abrazamos a la familia Villalba y denunciamos al gobierno infanticida. ¿Dónde está Lichita? Estamos yendo, no sin antes solidarizarnos con todos los compañeros y compañeras jubilados, este, profesionales y fotógrafos que son la, la primera trinchera contra el fascismo y la represión indiscriminada de estos animales de uniforme. Así que esperamos en algún momento contar con que las este, los cenicios de la CGT se despierten y pongan un paro general como corresponde.